Bueno y regreso aquí a Alto Calil Radio Show, gozando de la música que te entretiene, ¿a? de la nueva, de la vieja y de las mejores entrevistas, como siempre te hacemos, ya tú sabes, llegar a ti, así que directamente del 787 o del 305, bueno ya no sabemos porque también se pasa aquí en el 813, es nada más y nada mejor que el Cejón MC Ceja, dímelo Mendoza. Ye ye, hola, que es la que hay, papá. Ya tú sabes todo bien, espero que también esté todo igual para ti. Oye, dímelo cejas desde el disco último que sacaste, ¿verdad? Hasta ahora, pues ya tú sabes, buena aceptación con la gente. este ¿Cómo te ha ido el disco? De verdad que con el disco de Luz Solar nos fue súper bien, de verdad. Este, a la gente le gustó mucho, una aceptación increíble. Estuvimos en Gira, estuvimos en Colombia. En parte de Estados Unidos y de verdad súper bien el público ha reaccionado increíblemente en lo que son las páginas del internet, cisea.com, si el es .com y de verdad súper todo súper bien de verdad a ver María ya tú sabes hay un tema ya tú sabes que está corriendo por ahí nuevo nuevo nuevo pero ya mismo vamos a hablar de eso gente que pueden esperar la hora de ese ya tú sabes porque obviamente pues no puedes dejarla tu gente pues sin, sin música verdad sin comida que la gente puede esperar además de lo que acabas de soltar ahora eh, bueno pueden esperar el, el... Mixtape y The el Que en verdad lo aguantamos un poco Porque queremos enfocarnos más En lo que son las historias como tal Para que verdad, pues vaya con el concepto no eh, tenía El disco estaba ready y Lo íbamos a soltar en el verano Decidimos aguantarlo eh, En lo que pues, terminamos Dos o tres temas más de historia o básicamente eso es lo que estamos trabajando También estamos trabajando en lo que son los éxitos Y el síguidamente el conflicto Que va a salir ya, ya prontito también En cuestión de los éxitos, Este... Ceja, ¿verdad? Porque cuando uno dice éxito, pues uno dice ¡Guau! Wow, va a cantar todos los éxitos, usará el mismo D.J. usará las mismas pistas que antes, pero poniéndole la voz de ahora. ¿Cómo viene ese concepto? Pues fíjate, básicamente la mayoría de mis éxitos los trabajé junto a DJ Jerry y ya la gente que conoce sobre la historia de Este género pues sabe que, que DJ Jerry y el Ciseja tuvieron muchos éxitos juntos. Hemos tenido comunicación eh, con él y estamos tratando de ver si él trabaja algunos temas, pero eh, muchos mucho de los éxitos pues van a ser rehechos, van a ser como con ritmos nuevos y distintas nuevas funciones. Ninguno de esa, verdad de esos éxitos este, que tuviste con, con DJ Jerry, ¿verdad? La industria o que fue la industria, este, ¿vienen con Featured? Pues fíjate, si vienen, estamos tratando de hacerlo eh, de esa manera. Este, Lo, lo que fueron pues más, más clave lo estamos tratando de hacer en colaboración con artistas de los que están sonando ahora, también con artistas de los que sonaban antes, de verdad estamos haciéndolo así, este, muchos vienen solos también, sí, de, vienen vienen muchas cosas, vienen colaboraciones y temas solos. Wow, ya tú sabes así que el CEJA por aquí, por alto Calil Radio Show, oye este, el hombre siempre es bienvenido oye, vamos a hablar, verdad, de, sobre esta canción que ahora me invito, este Está dando mucho que hablar porque cuando lo escuché yo dije, "Wow, el estilo cambió, tan el ritmo me llamó la atención, bam bam bim bam bam, cuéntame del tema Make a Million este ceja no bueno, pues papi, el tema de Making millones fue un tema que soltamos para la calle esta semana, de verdad, como tú dices, fue un tema que, que tratamos de romper el patrón, de verdad, y salir de la monotonía, de, de hacer algo distinto, eh, sin, de, sin apartarnos de, de, de, después de la base y de lo básico que es el hip hop. Eh, de verdad que el ritmo está súper bueno, saludos a Ananemes, eh, saludos a John Hollywood también que con el coro. Estamos tratando de reconstruir el concepto, papi, tratando de hacer cosas nuevas, de verdad dejarle a esa gente, de seguirle dando esperanza a ese público del GFA, de que esto no muere, papi. Estamos trabajando muchas cosas buenas con Girl of Ray, con el tema Making Millions, de verdad, es un tema bien bueno, vienen muchos temas así, de verdad, temas que se salen de lo normal, ya tú sabes, como te dije antes, rompiendo el patrón. Oye, tengo que entrar, ¿verdad?, en esta polémica porque si no te traigo en esta polémica, pues no es alto calibre el radio show y es que estamos hablando de que tú tiempos atrás cuando grabaste con DJ Terry, Jay, lo que era la canción de Metra, este, tenía el coro que era así sonaba, mí. Pues entonces ya tú sabes que en estos días pues también este pues soltó Pues un tema también, este se llama Prum, eh, pero que he visto en unos foros, parece que, no sé, parece que Coscullera estaba chateando en uno de sus chats o algo, y vi por ahí por unos foros que pusieron como que el texto de lo, de lo que él escribió, y, y como que dijo algo que me llamó la atención, y yo dije, contra, pero qué pasó aquí, eh, Cuéntame eso, ¿sabes alguna alguna cosa sobre lo que escribió Boscuyola este, sea? Mira, este, más o menos estoy al tanto de eso, de verdad, este, pues vi que la gente estaba diciendo que si él se copió el tema, que si esto y lo otro, de verdad te quiero decir que que, que si fuera, si fuera a ser por eso, básicamente la mitad del género se, se ha copiado de alguna manera, eh, indirecta o directamente, alguna de las cosas que ella iba a dicho, la palabra flow, los bandoleros eh, son muchas cosas que ya yo he dicho antes son muchos años de mi carrera y mucha la influencia que yo he creado en muchos de los artistas de hoy en día y de alguna manera u otra siempre siempre los artistas van a decir algo que ya yo dicho o no sé de verdad van a hacer algún concepto que yo haya tratado de hacer o haya hecho antes de verdad y de verdad que pues de verdad nos estamos prestando atención mucho a eso de verdad este el general cambiado mucho en verdad, este hasta las tiraderas de hoy en día han cambiado, todo el mundo sabe ya quién yo soy este toda la gente que, que, que, que ha seguido a ha sabe que en este siempre ha dado lo, lo lo máximo de mí de mí como artista y como persona para, para hacer este género crecer y evolucionar, ¿sabes? Siempre estar dando cosas distintas en verdad y, y no sé, no sabe que vi lo que lo que lo que él comentó, él dijo que, que, que me respeta mucho, de verdad, y pues son cositas que, que, que pasan, que pasan en el género, ¿sabes? Siempre, siempre van a salir canciones que se parezcan a otras. Yo he estado viendo por el internet que están diciendo que Ángel eh, también se ha copiado cosas de, de otros artistas que han dicho antes, pero pues la influencia ha sido de verdad, y son, son, son como quien dice gente que, que, que se ha en, en nuestra música de verdad de una manera u otra siempre van a decir algo que, que yo en si sea o cuánto está dicho antes oye sea dijiste verdad algo que me llamó ahora mismo la atención y es que las tiraderas han cambiado en que tú comparas las tiraderas de antes verdad como tú tenías guerra pues qué sé yo, con Baby y Gringo, cuando ellos estaban en Dino y tú estabas en el corillo de DJ Eri, a las tiraderas de ahora, ¿en qué ha cambiado esto? Es que ha cambiado? En que cuando yo empecé este movimiento de las tiraderas porque en verdad esto con Guille puedo decir que lo empecé yo, blanco, y tú sabes que las tiraderas mías eran bien sólidas, como tú dijiste, con, con el corillo de Dino, y yo no guerriaba con, con un cantante o con dos, yo, yo guerriaba con tu corillo, en verdad, y... Era, y era más, más, más fuerte la tensión, hasta los mismos fanáticos estaban más metidos y ahora ¿verdad? las tiraderas parecen hasta montadas, ¿verdad? Y, y pues lamentablemente ha cambiado tanto que hasta yo creo que hay tiraderas de, de bolero. <risa> ¡A rayo! De <risa> bolero, mi hermano, no, de verdad que esto, esto de la música yo lo tomo muy en serio. Eh, hay muchos de los chamaquitos que se divierten con esto de verdad y hacen escenas como si fuera la lucha libre y hacen, como dicen los panas míos, un papelón pero de verdad que, que las tiradas de antes eran bien bien serias y la gente estaba más metida en ella era como que el corillo de Dino y el corillo de la industria el corillo de playero y de verdad que el género ha cambiado tanto en verdad que hasta la tiradera ha cambiado la, como te dice. ¿Y qué tú crees de traer verdad este, lo que es la calle? Eh A las tiraeras, porque antes como tú decías, ¿verdad? Las tiraderas se quedaban entre corillos, entre cantante ya tú sabes, tú guerreando con aquel combo, el combo de playero guerreando con el otro combo, que si esto, que si lo otro, pero ahora pues vemos muchos artistas que están guerreando entre artistas, pero traen a la carretera, ya tú sabes, en las canciones. Sí, sí, porque es como único poder pueden mantener la tiradera viva, porque las tiraderas musicales que están haciendo, de verdad, no las están haciendo con la música. Y pues tienen que meter la calle para mantener esa bulla y mantener. Yo te digo que ahora mismo yo, sabes, estoy un poco apartado de la tiradera porque no quiero verme como un hater, o sea, y no quiero, no quiero que la gente piense que uno tiene envidia hacia los artistas, no, pero la tiradera ha cambiado tanto y tanto que ahora mismo yo creo y estoy bien seguro de que ninguno podría agarrar conmigo, de verdad, la Blaco te lo digo, en verdad estamos ready para cualquier, para cualquier persona, para cualquier artista, estamos ready en lo que es la tiradera de verdad, y de verdad que es decepcionante saber, saber que yo y muchos artistas que, que llevan muchos años en este género trabajando y poniendo sus granitos y dando sus canciones a conocer por el público, se hagan jodidos o se hagan hay que han pasado tanto trabajo para llegar a esto, de verdad, que, que, que está pasando ahora mismo con el género, ¿sabes? Que se sigue sigue cayendo la, la calidad de la música y siguen saliendo artistas nuevos, parecidos a artistas que ya estaban y de verdad que está brutal, hermano, de verdad. Yo te lo digo, bro es que la piradera de verdad es una cosa que, que ya mismo va a explotar, de verdad, en serio. Oye, sea así, ¿verdad? Si entraras tú, Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque tú puedes seguir también tu carrera este, sin tirarle a nadie. Pero si volvieras otra vez tú, Ceja, a entrar en tiraera con alguien, ¿te molestaría? en lo personal, que te fueran a ti a brincar, en lo personal, tú sabes que te tiraran como una vez te tiró temperamento, tú sabes, obviamente para tiempos atrás, verdad, de que como ya todo el mundo sabe, pues tú tenías problemas, ya tú sabes, y te prendieron en un caserío, que si esto, que si lo otro, en lo personal, tú sabes que vinieran, porque la tiradera, pues uno se tiene que defender con todo, pero te molestaría que vinieran a traer, este... Esa, esa etapa este personal de uno la que uno vivió que te la vengan a sacar en una canción no papi mi pasado es mi pasado verdad y como que ya eso pasó en verdad este pueden taparle de decir lo que quieran de sabes no me preocupa lo que la gente pueda decir de mí les preocupar a ellos lo que yo vaya a decir de ellos vaya a hacer con su carrera papi verdad yo soy un monstruo yo soy una bestia Lilicar de verdad yo estoy ready para cualquier persona te lo digo cualquier artista no lo he hecho porque de verdad no creo que me haga falta ahora mismo hacerlo si llegara a eso pues estamos ready para hacerlo verdad estamos ready para volver a pelear con un caserío completo hay que hacerlo ¿verdad? Ese es así ya tú sabes cada cual corrió cogió su carrera verdad independientemente este, ceja eh, me imagino que ya no se dará eh, pero todo el mundo se ilusionó este para un, hace un año o dos años atrás sobre lo que era la reunión de los tres mosqueteros qué más puedes hablar de eso ceja bueno son cositas tú sabes que, que toman un poco de trabajo en verdad ya cada uno de nosotros tiene pues, distintas compañías disqueras hay distintos intereses no era como antes que era más por el amor a la música ahora hay otras prioridades y pues Entonces de nosotros pues tienen distintas formas de pensar y están pensando otros en dinero, otros están pensando o en sea, mozaraña, no sé, de verdad, con todo es posible, de verdad, yo soy una persona que trabajo para mis friends y lo que ellos me pidan, eso es lo que les voy a dar y si se puede, estoy dispuesto a hacerlo. Ah, pues bueno, ya tú sabes, estuvieron escuchando a Mendoza, el bandolero Ceja, por aquí, por alto, Cardinal Benio Show, Ceja, los números, ya tú sabes, para contrataciones, para toda esa gente que están escuchando, ya tú sabes, a red del internet. Papi, ya tú sabes, para contrataciones 787-409-0556... te pueden comunicar con Camil Soto... ...si no me pueden escribir al cejón.com, mccea.com ...también el email es ya tú sabes, papi, vamos para allá. ¡Wow! Ya tú sabes, ahí tienen todos los contactos de MCC... ...así que si lo quieres llevar para tu país o para tu estado favorito... ...oye, solamente lo que tienes que hacer es darle play a esta entrevista... ...así que Ceja, no tenemos para más, pero antes de despedirte... ...por aquí por Alto Cali Radio Show... Tienes que presentar la canción que se está quedando con el canto. Yeah, yeah, ya tú sabes, el Seón la máquina de Yellow Record. Papi, este el es tema. Make it millions, allá en Hollywood. está escuchando Alto Calibre Radio, yeah, yeah. Yeah, el Seón. Yeah, Make it uh. Uh. Yeah, yeah, uh, yeah, yeah, yeah, uh. yeah. Yeah, yeah, yeah, Directo del MA, yeah, yo Flippin', yeah, yo, I'm making money my nigga, all day, yo, yeah, you damn right, that, I get it. Hundred miles in the Bugatti, I'm driving your uh, bike in it, uh, I'm sick with it, cuando estoy de apiango, estos pendejos que hoy están fronteando, jaja, up in the party mirando por la vulgar y trying to find myself a shorty vestida de Ed Ya yeah. yeah. la y las pop the rosé, uh -huh. dale a todas estas mujeres pa' que ellas cosen, uh -huh. DJ, ponte lo nuevo de los verdaderos, Young Hollywood matando uh -huh. con el bandolero, ese es conflicto, a lo melomero. making it rain, haciendo que lleva dinero, uh -huh. yeah, while we up in the club, get low, boy, you already know, we make millions, we Yo Parecen ladrillo, No soy pillo, pero te robo la fama loquillo. Como un carpintero gano dinero con el martillo. Bandolero siempre tiro primero cuando los pillo. Tengo rimas contagiosas como gripe porcina. Toso, los envidiosos se mueren en la tarima. Ya les dije, no me culpen a mí, culpen al tocho. Los diamantes amarillos y azules es mi reloj. Oh, Yo en esto mato, aunque en realidad ni siquiera trato. Vasco bato, con cada tema que saco. Pongo los fules a cantar. Ha ha ha, stick up! We laughing at y'all all the way to the club. Everywhere we go, we get money and hoes. We making millions, we making millions, we making millions, we making millions. We making millions. Mm -hmm. Mm -hmm. Man, I don't know about y'all, but I'm out, out of control. control. Swerving, lane lane, like yeah. I don't give a fuck. I'm making millions, I'm making millions, I'm making millions, I'm making millions. Y'all yeah. hate, can't tell million me, me nothing. Yeah, me yeah. decir yeah. yeah. yeah. that real that. shit. Yeah, oh. throw your hands up.